Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana recorremos el país, recogemos historias contadas por las radios comunitarias que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy volvemos a ocuparnos del tema del derecho a la vivienda, en este caso desde un lugar emblemático donde se impone, manda, impera el negocio inmobiliario. Recordamos a uno de los grandes hombres de la historia argentina que desde el norte fue clave para asegurar la independencia y echar a los invasores de la patria. Nos metemos en uno de los puntos del país donde gracias a la denuncia de las organizaciones y a una orden judicial pudo llegar la leche que iba camino a pudrirse en los galpones del gobierno. Y también repasamos lo que dejó otra semana de retroceso para el país y la justicia social, donde la verdadera casta volvió a mostrar sus métodos más sucios. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y finalmente dio un paso más el gobierno con la ley que sienta las bases para la entrega de las riquezas del país, elimina derechos de los trabajadores y perpetúa el poder de la casta de los más ricos. ¿No les da un poco de vergüenza intentar detener el progreso de Argentina? ¿No se han cansado ya de tomar decisiones para empobrecer a Argentina? ¿No se cansaron ya del poder por el poder mismo? Es momento de dejar de mirarse los pupos y empezar a ver qué pasa en Argentina de verdad. Las riquezas están, los recursos están, solo tenemos que aprobar una ley para empezar a explotarlas. Esto que le tenemos que dar la herramienta, el cuento chino, esto que le dieron a Macri. No, ninguna herramienta a una persona que piensa en destruir el Estado. Como se dijo, bien se dijo acá, el Estado es la educación, es la salud, es la seguridad, es la defensa, es la justicia, es la relación con los Estados provinciales, es la relación con otros Estados. Eso es el Estado. Esto tiene la más mínima idea. Hacer su ópera, y canta ahí en el parte, mientras que en otras partes están en sufrimiento pleno. Y la ley base le da... Carta al gobierno, carta libre para hacer cualquier cosa. Entonces, al mismo gobierno que se le escapó la epidemia de dengue sin ninguna campaña, llevando un récord histórico de contagios y muertes, se le permite hacer cualquier cosa. También a los que prefieren que los alimentos se venzan a repartirlos. A los que frenan la entrega de medicamentos oncológicos. En esta ley a las grandes empresas se les da todo y ahora. Y para siempre. A los jubilados se les dice que tienen que esperar. Para las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años. En el paquete fiscal, para los más millonarios de la Argentina, hay menos impuestos y estabilidad por 15 años. No hay ni una sola medida en este paquete, ni para los jubilados, ni para las pymes, ni para la clase media, ni para la educación, ni para la salud. Con los métodos sucios de la vieja política, el gobierno de Miley. Consiguió que el Senado apruebe la ley bases. Si no hubiera sido, por el voto de la senadora de Neuquén, Lucila Crexel, no lo hubiera logrado. No es que hay una representante neuquina designada a la Unesco, sino que ella negoció por sí mismo. Esa es la diferencia. Ella está haciendo una cuestión, eh, está usando su trabajo para obtener beneficios personales. Comprar el voto de una senadora es típico de la casta y de la vieja política. Meter infiltrados en las marchas, reprimir y armar causas penales contra quienes protestan también. Fueron detenidas mientras desconcentraban, pero aún así las fuerzas de seguridad intentan atribuirle carátulas truchas como daños y resistencia que no ocurrieron. Exigimos su inmediata liberación de las compañeras detenidas y de los compañeros detenidos. Como muestra, basta un botón, una estudiante, trabajadora y mamá, entre tantas detenidas y detenidos por protestar pacíficamente. El típico trato humillante, causas armadas y la inefable ayuda de la casta judicial de siempre para escarmentar al ciudadano o a la ciudadana que piense en salir a la calle a oponerse a lo que es injusto. Mi nombre es Silvia Oliva, soy la mamá de una de las detenidas. Que la detuvieron, la cazaron, literalmente, en el día ayer eh, en la marcha. Mi hija se llama Camila Juárez Oliva. Es estudiante de la USAN, del último año de sociología. Eh, es compañera de la asamblea de vecinos de San Martín. Es compañera de la comisión de familias y mujeres aeronáuticas. Camila tiene 33 años, es mamá de dos hermosos niños, hay siete compañeras detenidas, las casaron literalmente tanto a Cami y a otra compañera de Arauzán, las casaron el 9 de julio y Chile, o sea, más de 20 cuadras del de congreso, las detuvo la policía motorizada, a su compañera la golpearon, Saya se llama en este momento, no recuerdo el apellido, las condiciones en las que están son deplorables y siguen en ese mismo contexto, están tiradas en el piso, siguen esposadas, eh, esas son las condiciones en que las tienen. Y yo no sé si ya no ustedes están al tanto, la causa ya pasó al juzgado federal y lo tiene la jueza Servil de Cubría y el fiscal Stornelí. Escarmentar, meter miedo desde el Estado, práctica típica de la casta más poderosa del país, es lo que pasó esta semana. Miley, Bullrich, Caputo, son los nombres propios que la ejecutan. Personas como Norma, las que la sufren, pero no dejan de verlo con claridad. La verdad que ver, ver los rostros eh, de nuestros, nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, eh, estar ahí, digamos, firme y no se querían ir, la verdad que a mí me dolió el alma, digo, porque... Yo tengo a mis papás grandes, lamentablemente no lo tengo a mi papá vivo porque murió por el COVID, pero sí la tengo a mi mamá, que ella tuvo la suerte de jubilarse por una moratoria. Y ver ayer reflejado en, en varias eh, mujeres este, jubiladas ahí, este, era la imagen de mi mami. Entonces, verlas ahí firmes, defendiendo a nuestro país, a, nuestra, a nuestro pueblo y a nuestras mujeres, fue, fue tremendo. Entonces, 24 horas después, este, nada, muy muy angustiada. Yo creo que eso, digo, este gobierno, obviamente que con este, con estas acciones, con este tipo de, de represiones, quiere meter miedo, quiere que nos quedemos en nuestras casas, quiere que, quiere encallarnos de esa forma, ¿no? Entonces, pero obviamente que este gobierno siente una amenaza, ¿no? De ese pueblo organizado, de ese pueblo que no, que no, no, no, no nos vamos a rendir, obviamente, digo, porque esta es la primera victoria, entre comillas, que ha que tiene este gobierno, pero obviamente digo acá nosotros, en particular las organizaciones sociales, en particular los, los que pertenecemos a la economía popular no vamos a dejarlo, no vamos a soltar la mano a, nuestra, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad todo lo contrario Su voz se escucha en el Expreso Farco San Martín de los Andes, una ciudad donde el derecho a la vivienda y la tierra está cada vez más lejos para la mayoría, mientras unos pocos hacen grandes negocios. Un pueblo en el que al menos de vez en cuando, y a duras penas, se consiguen pequeños logros. Nos lo cuenta Yanca Arias desde la FM Pocahullo en el Expreso Farco. ¿La vivienda, un derecho o un negocio? Un saludo cordial a toda la audiencia del Expreso Farco. El acceso a una vivienda digna es un problema que atraviesa a gran parte de la población del país. San Martín de los Andes tal vez sea el caso más claro de emergencia habitacional. En nuestra ciudad, hace 20 años que se viene declarando la emergencia habitacional. La proyección de su crecimiento urbanístico para futuras generaciones casi que no existe. Los alquileres se cotizan para los turistas, lo que provoca una gran cantidad de alquileres solo por temporada y una gran demanda en materia de alquileres permanentes. Según el registro de demanda habitacional, son al menos 3.000 las familias que hoy necesitan un lugar donde vivir. Para empezar, podemos decir que San Martín tiene una muy pobre proyección sobre su crecimiento urbanístico, y más bien, se puede ver como acciones aisladas en algunos sectores y de algunos sectores. Desde el pueblo de montaña hoy, pasaron 40 o 50 años. El crecimiento exponencial que tuvo estos últimos años da cuenta de la poca preparación que hubo para prever los problemas que tenemos hoy en cuanto a infraestructura, y acceso a la tierra por parte del municipio. La situación actual es de colapso de infraestructura básica, acceso al suelo y a la vivienda. Incluso el alquiler permanente es casi inaccesible. La falta de tierras, alquileres y viviendas mantiene muchísimas familias sin acceso a estos derechos, sufriendo una crisis producida por los negocios exitosos de algunos pocos. Se estima que son 182 personas las dueñas del 60% de las tierras. El Banco de Tierra se creó para buscar resolver, apaliar o parchear este problema, que son tierras que el municipio obtiene de las desarrolladoras a través de la reserva fiscal para construir viviendas sociales accesibles. Este cambio de ordenanza lo que hace es que un pedazo de tierra de las grandes desarrolladoras sean para el Banco de Tierra. Hablamos del 5%. De desarrollos gigantes que hacen barrios privados, exclusivos, de campos de golf, de terceras residencias donde la mayor parte del año se encuentran vacías. Hace un mes en el Consejo Deliberante el Consejo Asesor de la Vivienda presentó un proyecto de ordenanza que establece que los desarrollos inmobiliarios pongan a disposición tierra como recurso para el Banco de Tierras. Esto le permite al Instituto de Vivienda y Hábitat planificar y realizar acciones para solucionar la creciente demanda habitacional. En su momento hubo intenciones por parte de algunos concejales de modificar la ordenanza, por lo que se decidió cambiar la fecha de tratamiento. Los vecinos y las vecinas que se acercaron a la banca del vecino, se expresaron ante estas decisiones tomadas por parte del Ejecutivo Municipal trátese o den una respuesta mejor si lo que está es para solucionar algo que sabemos todos, que no alcanza que es poquito, que vamos a tener que ver cómo emparchar ciertas cosas que ya se vienen arrastrando de antes, ¿qué proponen los otros bloques? ¿qué proponen? Está el Consejo Asesor de la Vivienda, armemos uno, discutámoslo todo de nuevo. ¿Qué se propone? ¿Qué propuestas tienen? Porque nosotros como ciudadanos, como vecinos, proponemos, impulsamos, nos juntamos, tratamos de solucionar algo, pero desde algún recinto se ve como que se ponen frenos, que se ponen trabas, que, que no avanza. Yo vengo hace tres años viendo esto, tratando de impulsarlo, y no hay respuesta. Y ahora cuando ya están todos los pasos dados para que se apruebe, Digo, para mí es esto, ¿no? Como, seamos conscientes de la problemática que hay. Y un poco a lo que se decía. Se viene tratando de que no se hayan tomas, se viene tratando de apalear la problemática de distintos espacios que no son responsables de hacerlo. No somos responsables de hacerlo. Y quienes las tienen la responsabilidad, tienen que hacerlo y proponer. Finalmente, este jueves, en el Consejo Deliberante, fue puesta en consideración nuevamente y se aprobó el proyecto de ordenanza de cesión de espacios verdes y reserva fiscal. Se hace necesario que existan normas, que hay que construir normas, pero también esas normas deben contemplar el bienestar común de toda la sociedad. Y yo lo que visualizo es que llegar a estos pequeños logros es una larga pelea de años y que nunca viene con una respuesta contundente a la emergencia habitacional. Son paliativos que seguirán haciendo agonizar a las familias que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda. La verdad que contenta con la decisión que han tomado todos y que, que sea para el pueblo, ¿no? Que sea para la gente que lo necesita realmente. Y quiero felicitar a, a todos los compañeros que están de este lado a toda la gente por esta lucha que se ha ganado nosotros consideramos que es una batalla nomás que ganamos porque todavía no está nada, nada puesto en, en la cancha digamos pero consideramos que esto es, es bueno y es bueno para el pueblo es, eh, es bueno para los que menos tienen para que puedan acceder ...a un lote con servicio o a un pedazo de tierra como para que ya vayan proyectando su vida. Porque esto se ganó con la lucha de, de todos los compañeros, de toda la gente, de todos los vecinos, de la necesidad. Lo que significa un triunfo para todas las organizaciones que habitan la lucha por la vivienda digna... ...comprobando que la organización y la prevalencia pueden construir nuevas realidades para todos... Reportó para Farco, FM Pocahullo, la radio comunitaria del pueblo. Las casitas del barrio alto, con recas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con reciprocidad. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen un televisor, hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos visten policrón, juegan bridge, toman martini dry y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio, hay a la universidad, comenzando su problemática y la intringulis social, fuma pitillos en ostinmini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gaste de la sedición y las gentes de las casitas. Se sonríen y se visitan Van juntitos al supermarket Y todos tienen un televisor Hay rosadas, verdecitas Blanquitas y celestitas Las casitas del barrio alto Todas hechas con recifo Expreso Farco Aquí tu voz se escucha Martín Miguel de Güemes Líder popular, gaucho, guerrillero Y libertador de la patria La producción de la FM Riachuelo FM Riachuelo 100.9 Martín Miguel de Güemes Nació en Salta En lo que aún se llamaba el Virreinato del Río de la Plata El 8 de febrero de 1785 Jefe de la guerra gaucha Padre y protector de los pobres Conductor de un pueblo en armas En una tierra diezmada Fue amado y odiado, apoyado y combatido. Militar y político argentino, de los más destacados en la guerra de la independencia argentina, soñó, luchó y dio la vida por una América libre del dominio español. Durante seis años gobernó su provincia de origen, donde una herida de bala le traería la muerte el 17 de junio de 1821. Morir por el pueblo y por la patria. Esa, fue, Esa su fue su gloria. En Tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre con su gente. Después del estallido de la Revolución de Mayo, Güemes fue puesto armando un escuadrón gaucho en la quebrada de Humahuaca y en los valles de Tarija y Lipes en el marco de la primera expedición auxiliadora del Alto Perú, cuyo objetivo fue desalojar a los defensores de la monarquía. Impidió la comunicación entre los soldados enemigos y su participación fue decisiva en la batalla de Suipacha, el único triunfo de armas patriotas durante esta primera expedición. mi patria, Porque ve la noche y día, los de Don Martín Güemes fue trasladado a Buenos Aires en febrero de 1812 Donde pasaría unos meses para luego volver a Salta Y con escasos recursos iniciar la Guerra Gaucha Nombre con el cual se conocen las guerrillas llevadas adelante en el norte argentino Contra los ejércitos realistas Estos ejércitos defendían la monarquía española frente a las revoluciones independentistas de América. Con sus tropas formadas por gauchos de campo, Güemes rechazó el avance del general de la Pesuela y posibilitó el inicio de un nuevo avance hacia el Alto Perú, en la llamada Tercera Expedición Auxiliadora. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es El Godo mata de a uno, la tierra padece a diez. Otra de sus intenciones a volver a Salta era la de desplazar al partido conservador del gobierno salteño. Con su llegada, el pueblo salió a la calle y pidió al cabildo el nombramiento de un nuevo gobernador. Tanto con apoyo popular como de su hermano Juan Manuel de Güemes, integrante del cabildo, Martín Miguel se veía como el mejor perfilado para el cargo y fue nombrado gobernador intendente de Salta, siendo esta la primera vez que las autoridades de la provincia eran elegidas por los mismos ciudadanos. Esto dio inicio a la autonomía, autonomía salteña. Al principio, el cabildo de San Salvador de Jujuy no quiso reconocerlo, pero con los realistas acechando y el avance de Güemes sobre el territorio, no les quedó alternativa. El 7 de junio de 1821, el coronel realista José María Valdés ocupó la ciudad de Salta y Güemes, al salir a combatirlo, herido de bala, lo que a los 10 días le costó la muerte. Antes de morir, le pidió a sus oficiales que jamás aceptarían ningún tipo de trato para beneficiar al enemigo en el suelo de nuestra patria. Por supuesto, los oficiales y los gauchos salteños acataron el pedido con entusiasmo. Semanas después de su muerte, su ejército logró expulsar de Salta a los invasores, dando fin a las invasiones realistas del norte argentino, saliendo el pueblo salteño victorioso incluso luego de la muerte de su conductor. Salteña colo canela en tu pelo el tarco azul. FM Riachuelo 100.9 Su figura pasó a la historia por su valentía descomunal durante la guerra de la independencia. Hueve nos dejó como legado la generosidad, la unión nos enseña a no dejarse sobornar por intereses mezquinos y jamás dejar de luchar. Nosotros como movimiento popular debemos adaptar esa, esa enseñanza que nos deja y luchar siempre por los intereses en general para todos. La enseñanza más importante que considero. Es defender siempre el suelo patrio de la pobreza, del hambre, eh, unificado y de todo lo que amenaza nuestra libertad. ¿En qué deberíamos parecernos los movimientos populares? En unión, en fuerza, en iniciativa y en no renunciar. Esta es la más grande enseñanza que nos dejó Martín Miguel de Güemes. Jamás claudicar, jamás dejar sobernarnos por intereses mezquinos, dejarlos todo por la patria hasta la muerte. Expreso Parco, su voz se escucha. La leche iba camino a pudrirse en los galpones del gobierno, por eso tuvo que ser denunciado y tuvo que haber una orden judicial para que esa leche en polvo llegara a quienes la necesitaban, a los comedores y merenderos que, efectivamente, como ellos decían y el gobierno negaba, no estaban recibiendo nada de ayuda y ya no podían dar de comer. Villa Allende, un lugar en el país, en el informe de Radio Nexo. Una batalla contra el hambre, toneladas de alimentos por vencer y un triunfo de las organizaciones sociales. El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Petovelo, entregó 17.000 kilos de leche al Centro Conín de la localidad cordobesa de Villa El escándalo por los alimentos retenidos en los depósitos del gobierno de Javier Milei tuvo un desenlace obligado por la justicia para su repartición. De esta manera, en Villa Allende, Gendarmería de la Nación entregó esta semana 17.000 cajas de leche en polvo a uno de los dos centros que la Fundación Conin tiene en Córdoba. Estas cajas se distribuyeron a 14 centros diferentes de la región. Elena Méndez, la presidenta del Centro Conin Villayende, expresó la logística aplicada. Claro, no son alimentos en general, es solamente leche en polvo y en este momento están bajando 17.000 kilos de leche. Que ya lo tenemos todo repartido, ya lo tenemos todo eh, organizado para que las digamos las eh, fundaciones y los comedores y los merenderos a quienes apadrinamos vengan a buscar el merendero manos solidarias fue uno de los destinos donde llegó la leche en polvo y rosa santucho su fundadora contó las necesidades que atraviesan verdad que felices porque bueno nosotros hacíamos más de seis meses que no estábamos realizando la merienda a base de que no teníamos la leche eh, la verdad que la leche es lo más complicado hoy en día en conseguir ya sea en el municipio y en, en los mismos hospitales así que nada, feliz feliz, la verdad que eh, es una gran ayuda para nosotros desde la municipalidad de Villa Allende expresaron su intención de participar en la entrega y en colaborar con la logística Agustín del Pino encargado de desarrollo social así lo indicó Bueno, revista agenda importante, apoyar digamos en todo lo que es Conin y a través de Conin eh, la CENAF que hace el envío en medio rápido, pero apoyando y dando el soporte para que llegue a los más necesitados, las familias más necesitadas, los niños, eh, adultos mayores, así que apoyando logísticamente en todo lo que podamos. Además, el funcionario municipal se expresó ante el contexto en que llegan las cajas de leche. Bueno, es eh, una situación general a nivel de país, los, los números de, de pobreza también nos pegan en, acá nosotros en Villa Allende, la crisis económica eh, está presente en eh, Lamentablemente, lo bueno de Villa Allende es que tiene una red eh, desde el municipio y una red, digamos, de ONG de tercer sector muy fuerte. Los alimentos son cruciales en un contexto donde el fuerte impacto social de las políticas de gobierno libertario han aumentado la pobreza y la indigencia. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la indigencia alcanzó el 18%, esto es casi 8 millones de argentinos y argentinas que no garantizan poder hacer todas las comidas y tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Además, el observatorio indicó que en el primer trimestre del año la pobreza subió un 55,5%. Más de la mitad del país somos pobres, somos pobres. Las redes de ONG y las organizaciones sociales cumplieron siempre un rol fundamental en la atención de la emergencia alimentaria. Los movimientos sociales a nivel país asisten y llegan donde el Estado no llega. Hoy el gobierno desprestigia a las organizaciones sociales, pero la insistencia de estos movimientos en exigir la entrega de alimentos tuvo de la mano de la justicia un desenlace esperanzador. Hoy triunfaron las organizaciones, hoy cientos y cientos de comedores y merenderos pudieron entregar la leche y tender así la mano solidaria frente a la indiferencia del gobierno nacional.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 Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que no haya hacia Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos